Después, después de vos, crucé los dedos, la barca pasó y el río quedó al fin quieto. de los dedos la barca pasó y el río quedó al fin y entró. feliz cumpleaños Edu y la otra oreja una alegría siempre escuchar esos sonidos con sentido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 MULȚUMIT PENTRU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 este que se lo regaló mi mamá. Mira, ah, uno de ellos. ¿no? Mira qué interesante. Este, sí, sí. Pero sí, sí, sí, era buena, eso. buena gente, una cofradía claro. maravillosa Vivían en cofradía. Claro, era eso, cofradía, sí, sí. eran happenings. Antes uh -huh. eso, la prehistoria viene de ahí, ¿no? No era un grupo ya estabilizado y tradicional de una banda de rock de cuatro o cinco integrantes. Sino que eran, no sé, 10, 12, bailarinas, gente que entregaba un huelo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 Y un ciego como yo, vencedores, persigos, me has jugado, me alugo de la alarma, ensayo general para la farsa, tú al teatro antidisturbido, siempre loca mi anatomía, con el humor de los sobrevivientes, disnudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores. De un ciego como yo, vencedores, vencidos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 Che Guevara Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara. Otra oreja